Y es por eso que hoy hoy estamos en contacto con la directora del Centro Cultural Aroldo Conti con Lola Bertet. Buenas tardes, Lola. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Corazón, ¿cómo andás? Muy bien Lola, la verdad es que de muy buen ánimo, a pesar de los tiempos que vivimos, sobre todo por esta iniciativa que, que llega de la mano de la municipalidad y que le va a permitir a muchas y a muchos seguir formándose en estas lides de la, de la, del dibujo del, y de la, del desarrollo artístico. Lola, lo cierto es que este, estas son algunas de las actividades que salen del, del conte. ¿Nos podés contar cómo va dentro de lo que trajo el año 20 la, el laburo que hacen en el Centro Cultural Haroldo Conti? Bueno, el primero y principal para nosotros es un placer poder, mediante eh, Edgardo Banucci, que es un profesor y, y un, un trabajador del Conti del área de, de académicos, la verdad que que lo que hace Edgardo es maravilloso y va a dar esta charla que de verdad no se la pierdan y es, es, estamos muy contentos que desde el Conti podamos federalizar en este momento por medio de las redes, eh, llegar en este caso a, a La Pampa, porque él viene, viene laburando mucho sobre, sobre la historieta, sobre Oestergel, sobre su obra conocida, ¿no? el, el Eternauta, que los dibujos son de Francisco Solano López, eh, y el Conti viene trabajando y va a seguir trabajando desde este lugar sobre su, su obra, sobre su figura y sobre su militancia también. No olvidemos toda la historia de Oester Hel con tanto él desaparecido como su, su, su familia, ¿no? Como toda su familia, y, sí. Exactamente, familia incluidos yernos y nietos y hijas. O sea, una historia bastante conmovedora. Eh, y a través de esta, de esta muestra que se llama La revolución de la aventura, de, de, de muchas notas que también se hacen en la revista Aroldo también y a partir de talleres que se han hecho en el Conti de presentaciones, eh, es que Edgardo va, va a dar esta charla sobre, sobre las historietas y más espe específicamente sobre este ser tan importante en la historia de, de toda la Argentina, ¿no? Que es que eso es Tergel y que es el Eternauta. Que es profundísima su historia y además, como vos dijiste, es muy, muy conmovedora, pero semejante terror que uno percibe cuando, cuando nos enteramos, Lola, de lo que fue de la vida de César y de toda su familia y de su entorno, eh, en, muchas veces nos quedamos consternados pero preguntándonos por qué tanto ensañamiento, ¿no? Y ahí enseguida viene la aclaración de cuánto vale la cultura, el desarrollo cultural de la sociedad y de cuánto simbolizaba todo lo que representaba Oestergel. Aquí y allá el Haroldo este, está desarrollando sus actividades bajo tu dirección, Lola, en una época que es totalmente inédita. ¿Qué más está saliendo de estos meses de laburo? Mira, la verdad que desde que empezamos... Eh, la etapa del aislamiento por la pandemia eh, empezamos a trabajar todo obviamente desde las redes y la verdad que venimos con muchos trabajos empezamos con lecturas sobre sobre Aroldo y con invitaciones de que invitamos a algunos artistas a, a leer como Leo Gral y Alejandro Fletchner, eh, Gema Rizzo Lo de Vega que la verdad que tuvo mucha repercusión después todas las áreas venimos bien trabajando y nada, por, por etapas vamos, vamos eh, llenando, llenando las redes, se ha hecho un ciclo de danza también de arte y movimiento maravilloso, predicar en el desierto, eh, ahora se viene a partir del 3 eh, hasta el 17 todo un ciclo en combinación con la parte de la Secretaría de Salud Mental, eh, todo un ciclo de cine y salud mental maravilloso con que empieza, ya está el, el el evento para en Facebook del Conti para, para enterarse un poco, son todas películas en relación con, con salud mental que la verdad que es un tema también y está buenísimo cómo como la cultura puede ligar y puede darle voz a un montón de temas que quizás parte de la sociedad la, lo deja sin voz, ¿no? En, acá y en el mundo entero. Me parece que la cultura tiene, tiene como ese gran y ese bello poder en algún punto, darle voz a los que no tienen voz. Y en este caso, hablar de la salud mental por medio del cine, o sea, por medio del arte, es un eje más y una herramienta más para ponernos a pensar en temas que capaz que cotidianamente uno no, no piensa, ¿no? Definitivamente. Y está, está, está, está buenísimo y aparte tiene que ver con los derechos humanos, o sea, eh, exclusivamente, ¿no? El derecho de la, de la salud, el derecho a la salud. Y, y la verdad que estamos, se armó un ciclo que empieza ahora el viernes eh, muy, muy, muy interesante. La locura y, y la norma. Estamos... Exactamente, ¿Ya, te, ya lo encontraste Ya lo encontré, lo encontré Vamos <risa> Me había faltado vamos. eso, tener a mano el Face del Centro Haroldo Conti <risa> este, pero acá, Muy bien Acá, acá está, es, eh, nos, es un, un tema que nos interesa muchísimo Que está en la agenda de este año de la radio Lola, somos una comunitaria, viste desde acá de La Pampa Tenemos siempre nuestra mirada sobre la cuestión de los derechos humanos Y, y va por ahí va rotando la agenda Pero el año este, el año 20, dio vuelta todo y traspapeló todo. Es muy, muy interesante que hayan fijado la atención en esta, en esta temática, como vos dijiste, tantas veces invisibilizada. Eh, Lola, caíste ahí... Y a aparte la... hay sí. algo, perdón, hay algo de este ciclo que es muy bueno, que hay películas de España, argentinas, eh, hay una estadounidense, o sea, ver el tema de la salud mental en los diferentes países también. O sea analizarlo en, en el mundo también no según las leyes según las comunidades según en qué país te tocan hacer y en qué país que en el país que estás qué herramientas tenés o sea está está la verdad que lo encaramos desde ese lugar para por para ampliarlo más no todavía claro. y hablar desde nuestro país eh, lo que se los derechos adquiridos lo que queda por conquistar y cómo está cómo está el tema de la salud mental actualmente eh, tenemos algunas eh, cuestiones pendientes en la Argentina, pero hay una evolución en, en la temática a nivel legal, a nivel institucional, este, que esperamos que, por supuesto, esa rueda, ese engranaje se siga moviendo para de a poco este, desvictimizar a todas las personas que son usuarias y usuarios de la salud mental, Lola. Exacto. Querida, la verdad es que es sumamente interesante porque hay producción de Estados Unidos, de España y de la Argentina. ¿Este ciclo cómo va a funcionar, Lola? Eh, por medio de... El, en, en, el, en la red, ahí en el Facebook, eh, te, te derivás a la página del Conti, a donde están todas las películas ahí para ver las cuatro. Muy bien, muy bien. Las cuatro que son el vecino del PH, del barrio Almanicomio, del, del barrio Almanicomio 14, la estadounidense del 2009, eh, Sauría, o sea que es Herías en Vasco, eh, locura Exacto. cuerpo y feminismos y los fuegos internos que es la otra Argentina que también es del 2009 es interesantísimo Lola la verdad es que estaba fuera de nuestro mira de nuestra es que mirada que salió hoy eh. ah, no es que salió hoy muy bien, Recién muy bien. Saló, eh, tienen tienen la primicia ¡Buenísimo! No, no nos moviliza el tema de la primicia, pero la verdad es que está... Muy, a mí tampoco, pero... Es, es muy bueno, muy oportuno también para divertirnos, por lo menos charlando contigo. Totalmente, esas palabras raras que se utilizan a veces que no, que no sirven tanto, ¿no? Exacto, exacto. Y además este, se fija mucho la atención muchas veces en... La primicia, en la primicia, y así algunos medios se van armando de, de una fama que verdaderamente es totalmente discutible. Y hablando de medios, Lola, ya la pasada, y ya nos metimos, porque yo sé que vos sos una militante, este... ¿Qué, ¿Qué te parece los medios, cómo reflejan la realidad? Vamos a decirlo a la pasada, de fondo está la cuestión de la declaración del Gobierno Nacional de servicio público para la televisión, por cable, eh, la telefonía y el servicio de internet. Pero ¿cómo ves que reflejan los grandes medios, los medios hegemónicos, la realidad en la Argentina y sobre todo la cosa que tiene que ver con los derechos humanos y con la violencia contra la mujer? ¿Qué calificación le pondría? Lola. Mira, eh, no es de ahora. No, no voy a hablar ahora que como directora del Conti. Yo soy actriz, o sea, tengo una experiencia con los medios. Sí. Eh, entonces tengo, tengo una historia y fui secretaria general del sindicato de actores también. O sea, los medios, eh, a veces siempre me preguntaban cuando era actriz, va, sigo siendo, perdón. Eh, si me gustaba la fama, ¿no? y yo les pregunt, yo siempre le, le le preguntaba al periodista qué es la fama para vos porque para mí para mí es una palabra que no existe en mi vida eh... Me parece que lo importante en la vida de uno es el éxito cotidiano. El éxito, el éxito cotidiano tiene que ver con tus seres queridos, con la familia, con el objetivo de poder ir a laburar y sentir que lo que estás haciendo está bien y está bueno. Eso es el éxito. La fama es otra cosa y tiene que ver con esta palabra que, acaba, que acabamos de nombrar también, la primicia, en donde todo se confunde, en donde pareciera que a veces, y lo digo también como, como actriz... Eh, pareciera que no importa, caiga quien caiga, mientras la primicia sea mía. Sí, sí. Todo y se se eso es muy peligroso, ¿no? Exacto, y eso es muy peligroso. Yo siempre fui una persona, desde que empecé mi carrera, que me di cuenta que el aparatito ese que se llama micrófono, nos permite a la gente, en mi caso, perteneciente a la cultura de, de mi país, de la Argentina, un respeto cuando uno habla, porque del otro lado hay mucha gente escuchándote. Entonces, me parece que, ya lo sabemos y no hace falta ser demasiado, explicar demasiado las cosas para saber qué lugares quieren ocupar algunos medios para que le llegue al, al, al televidente de determinada noticia y qué medios realmente eh, hacen lo que tienen que hacer, que es informar con la verdad y con el respeto, pero solo informar, ni siquiera la opinión, ¿no? Ha cambiado mucho eso. Ha cambiado mucho, eh, sí. Y, y cómo? Porque... Más, más en este año, Lola, si me permitís la interrupción, más en este año donde incluso desde los medios comunitarios nos hemos visto modificados por la cuestión de la pandemia, pero también por un verdadero enfrentamiento que no es virtual, este, por la potestad de informar más o menos como corresponde. Exactamente. Bueno, ahí está el tema. Eh, ¿Cómo corresponde? Esa es la, la gran palabra que, bueno, una, una gran analizadora de todo esto es la gran Cindy Otaviano, que siempre habla tan, tan bien de, de los medios de comunicación, pero yo lo que siento es que, bueno, ahora en la pandemia capaz que se nota más porque estamos todos trabajando en nuestras casas. Yo trato de, de, de hacer mi trabajo y de informarme de, de la mejor manera posible, pero la tele. Como decía el gran Urdampilleta, la caja negra es un peligro. En cuestión de información, ¿eh? no estoy hablando en cuestión de, de ficciones o de trabajo para, para la gente de la cultura. Pero me parece que sí, que hay una, hay una violencia a veces en el periodismo muy importante, muy importante, que no ayuda absolutamente en nada. Y no pasa solamente acá. ¿eh? No, no, claro. Es, es... Un, es un poder. Eh, los medios de comunicación, que no, no es solamente un problema en la Argentina. Y bueno. ya lo hemos visto. Estoy tomando nota acá, Lola, de otro tema que nos queda para desarrollar en un próximo encuentro. Ya te estoy poniendo el grisete porque ahora estás en nuestra agenda y te vamos a volver a convocar. Me quedan, mira, muchísimos Ahora temas. que tenés mi teléfono. <ríe> Ahora que tenemos tu teléfono, me quedan muchísimos temas porque me encantaría hablar contigo de cine nacional, de cómo ves el proceso que tiene que encarar el Inca y de cómo el gobierno va a proponer una nueva gestión o ya la está proponiendo, de cómo llegaste a la Orlo Conti y cómo ese ser que sos este, de militanta se está haciendo carne en, en ese lugar tan icónico de la Argentina, y además, este, bueno, la, la trayectoria que dejamos colgado ahí a un costado, eh, tanto la Secretaría General del Gremio como la actuación también por una temporada. Esperamos, Lola, desde ya, muchísimas gracias por estos pocos minutos y nada, te dejo para que nos, nos hagas una reflexioncita para despedirte o menciones algo que te parezca importante, ¿sí? Creo que lo más importante en este momento es la alegría de que el Centro Cultural Conti, que depende de las políticas de Memoria y Verdad Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos, tengamos el placer de, aunque sea virtualmente... Eh, compartir con todos eh, ustedes que están allá, el viernes esta charla sobre el, sobre, sobre el Estergel, sobre el Eternauta, que va a ser muy interesante invitarlos a todos, no duerman la siesta, utilicen la siesta para, para escuchar a Edgardo Banucci, que va a estar maravillosa la charla y de verdad... Eh, contentísima de esta articulación y ojalá que cuando todo pase la podamos hacer presencial. Muy bien, va a estar buenísimo y yo además me anoto para estar en alguna presencial allá en esa casa de la memoria. Gracias, Lola. Bienvenido, serán todos bienvenides. Gracias, gracias. Ídola total, la directora del Centro Cultural Aloldo Conti. Que tengas buen resto de la jornada, Lola. Igualmente a ustedes, un beso enorme. Un beso, qué bueno, qué bueno tenerla en este espacio que defendemos y que ilustramos todos los días con...